Bueno, Juan Pablo, bueno, donde hay baile es en el Taller Técnica Sur, en este momento. Opa, es la información pasó? que está sucediendo. ¿Qué pasó? Eh, está llenando está la Policía Federal el Taller Técnica Sur. Eh, nos están llegando información y también fotos de, de lo que está sucediendo sobre la calle Circunvalación. Y lo que está pasando es que la Policía Federal, en base a la denuncia que hizo que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial al eh, Taller técnica sur por la habilitación o por la no habilitación es que en este momento está allanando, está buscando información, están buscando este están buscando eh, papeles o están buscando información en la en el taller y lo que lo que sí nos llamó la atención es que en esa misma en ese mismo en ese momento Mientras la policía hace las actuaciones que tiene que hacer en base a la denuncia que hizo la Agencia Nacional, también eh, andan por ahí dando vueltas eh, concejales de la oposición, por lo menos una de ellas, Luján Mazuco, junto con algunos colaboradores, se acercaron hasta el taller para preguntar qué estaba pasando o por qué era el allanamiento y finalmente le confirmaron eso, que la Policía Federal está allanando por la denuncia que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial al. Eh, taller técnica sur así que hay un despliegue importante con algunos este, eh, algunos oficiales y también algunos autos de la Policía Federal allanando eh, el, el taller técnica sur todo esto to, todo tiene que ver con, con las denuncias que se han que se han este se han instalado en los últimos días pero sobre todo esto tiene que ver con Eh, la denuncia que hizo directamente la Agencia Nacional. Así que en estos momentos hay bastante movimiento sobre la circunvalación ahí frente a Técnica Sur. Veremos cuando termine todo esto, si es que hay alguna información oficial, pero también eh, alertados de toda esta situación, como les decía, algunos eh, concejales de la oposición se acercaron al lugar para saber qué estaba pasando y finalmente le confirmaron esto. La Policía Federal allana el el Técnica Sur, que es el taller, Eh, único taller habilitado para entregar la revisión técnica obligatoria Así que terminamos un viernes eh, bastante movidito Donde nosotros estamos bailando con la música de Radio Carmes Pero también hay baile ahí en el eh, taller Técnica Sur Veremos cómo termina todo esto Bueno Mauro, dale, seguramente conoceremos más precisiones luego Por ejemplo, eh, si interviene la Policía Federal Uno supone que intervino el juez federal Juan José Baric Pero no, no estará claro todavía Claro no estaba en el lugar, uh -huh. no estaba en el lugar eh, el, el, el juez. Y vos, vos, tenés alguna referencia concreta de la denuncia de, de cuál sería la denuncia, porque yo yo no, no sé, hubo tantas cosas con el tema que, que capaz que se informó y no me no la tengo en el radar. Pero la denuncia tiene que ver con que no estaba habilitado y ellos tenían la este el, se acuerdan el cartel de habilitación de la agencia nacional. ¿Pero de hubo una denuncia, una denuncia formal por ese tema? Claro, hubo uh -huh. una denuncia de la parte de la de la Municipalidad de Santa Rosa a la Agencia Nacional, claro, este, por la no habilitación de, de ese taller. Eso sí. Sacaron el car sacaron el cartel, pero en la RTO, en el, la oblea, seguía apareciendo que estaba habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por ese tema se hizo una presentación judicial y ahora se está allanando por esa, por esa situación puntual. Por eso es que están buscando información, algunos este algunos papeles que tengan el taller de Técnica Sur para saber eh, finalmente el porqué de esa, de esa marca dentro de la oblea cuando la Agencia Nacional todavía no habilitó oficialmente ese, ese taller. Bueno, conoceremos más seguro en las próximas horas, Mauro. Nos reencontramos ya a esta altura en la semana que viene. Dale. Cómo no, buen fin de semana para todos.